Nos vamos a ir r a p i d i t o hasta la Ciudad del Sol. Ahí atiende siempre muy gentil, muy amable, muy cariñosa nuestro llamado para saber qué es lo que está sucediendo en la hermosa y querida comuna de Iquipué, nuestra alcaldesa Carolina Corti. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Tian? Muy bien. ¿Cómo está usted, alcaldesa? ¿Cómo le ha ido? Muy bien,、Qué、trabajando,、buen. trabajando,、sí. trabajando. Así la veo, como siempre, y fíjese que lo mejor de todo, el reconocimiento que ha tenido su gestión, su trabajo por parte de la ciudadanía, los vecinos a diario nos comentan aquí en, en la radio.、Eh, Que se están viendo las cosas en Quilpue, que se está haciendo gestión, que se está trabajando, y eso da cuenta de, por supuesto, esta nueva administración, este nuevo mando, además,、eh, este nuevo manejo de timón desde el municipio por parte suya, alcaldesa.、Pues. Ay, es que tenemos, tenemos tantas cosas, tenemos tantas ideas, tenemos tanto ánimo, tenemos tanto optimismo, estamos con tantas ganas. Así que、eh, esto no para. Yo ayer les comentaba al equipo cercano nuestro que tenemos un grupo de WhatsApp.、Yeah. Les dije, partimos hablando de esto, terminé hablando de esto otro. ¿Cómo me cambio de canales? ¿Cómo estar haciendo un zapping todo el día?、Sí. Porque evidentemente tienes que estar a caballo en todas las temáticas.、Sí. Y me pasa que cuando estoy con los vecinos, finalmente me relajo. Aunque sean peticiones, temas con los directores, problemáticas, pero me relajo porque soy yo misma. Eh, soy la persona que conectó, soy la persona que expuso, que pudo solucionar. Así que de verdad、eh, le quiero agradecer cada abrazo, cada cariño, cada tecito. Siempre se esmeran, saben que me gusta, no puedo decir el nombre, pero hay una avería que me gusta. Siempre están preocupados de tenérmela. Eso es pura expresión de cariño.、Sí. Entonces yo quiero agradecer porque este es un proyecto durísimo, porque estamos partiendo de muchas cosas. Que han sido abandonadas por mucho tiempo、uh -huh. y significa que tenemos que tener mucho ánimo. En el fondo, azúcar. Eso, azúcar, como decía Celia Cruz. Y en este grupo de WhatsApp, alcaldesa, ¿están permitidos los memes o no mandan memes, stickers, cosas así? ¿No, no mandan? Ay, sí, me hacen una cantidad de bromas a、ah, mí.、Eh, de verdad. Ya.、Eh, me dicen, no, claro, me dicen muchas cosas, la verdad. Bueno, es que es un equipo súper cohesionado que lleva trabajando harto tiempo juntos. Eh, eh, que nos hemos encontrado en diversas、eh, experiencias、sí. de servicio público. Entonces, ha sido la verdad,、eh, es súper agradable trabajar con nuestro equipo porque es、bueno. eh, muy bueno. Y tenemos que hacer que eso se transmita al municipio general. Porque imagínate tú, estamos hablando de 900 personas que tienen que atender gente. Sí, ¿Cómo sí. hacemos que esas 900 se empapen de este optimismo si tienen un montón de frustraciones anteriores, si no ha pasado un poco nada antes? ¿Cómo hacer que sientan que realmente nosotros queremos hacer un cambio real、Ajá. y para que esa atención al usuario sea lo, sea lo primordial? En eso estamos trabajando también. Está con nosotros la alcaldesa de q u i l p u e Carolina Corti. Oiga, alcaldesa, la. Eh, Dirección General de Aguas a n c i o n ó con más de 62 millones de pesos a Minera Carmelita de Colliguay por obras no autorizadas en,、eh, en los cauces. ¿Cómo, ¿Cómo recibe el municipio esta noticia en relación a la sanción a la Minera Carmelita, alcaldesa? Con tranquilidad, pero es evidentemente una muestra de avance. Nosotros nos dirigimos a todos los organismos públicos que podrían estar involucrados en las sanciones o en las fiscalizaciones respecto de la carmelita. Y la verdad es que era porque había que defender que existía una irregularidad en el concepto de cómo se había instalado esa mina y cómo estaba funcionando. Y eso también amedrentaba. Eh, un lugar que para nosotros es un santuario, finalmente. Coyiguay termina siendo un gran santuario de la localidad misma de Quilpue y que extiende sus brazos para recibir a tantas personas con esa naturaleza, esa flora y fauna, y no podemos、sí. dejar de defenderlas. Por tanto, cuando llegué, nosotros tomamos esa bandera, que es una bandera difícil, porque nosotros está, uno cuando lucha con este tipo de cosas está luchando con grandes personas,、eh, te llegan llamados de todos lados. Y tú tienes que tomar una posición. Y esa posición fue defender nuestro valle, y hoy día está dando sus frutos porque la Dirección General de Aguas ha dicho 62 millones de multa, y esos 62 millones la va a tener que pagar la empresa porque efectivamente no estaba cumpliendo con lo、sí. que se había estipulado. Alcaldesa, ¿y qué tipo de intervenciones realizó la empresa y los cauces de Coyiguay que finalmente motivaron en esta multa? Bueno, eso en este momento para nosotros es también parte del recurso de protección que, estamos,、eh, que presentamos. Y estamos, porque la, el recurso de protección nosotros lo presentamos con la convicción de que la Corte de Apelaciones nos iba a decir que sí. Finalmente no nos dijo que sí, por tanto nos fuimos a la Suprema. Y、eh, dentro de, esa,、eh, de ese recurso de protección, lo importante era definir que habían intervenciones. Eh, que se estaban haciendo con extracción de agua mayores a las que Cernagionín permitía en su inicio de permisología.、Okay. Y efectivamente hoy día nos confirman que eso es así porque existe una multa de 62 millones que no es un costo menor.、Uh -huh. Sí, y esto además ha, ha sido una preocupación desde que. Asumió el municipio en, en diciembre porque、eh, la comunidad de Coyiguá ya venía manifestando, además, también anteriormente algunas denuncias, preocupaciones, además, también respecto mira, a esta minera.、Po. Mira, obras son amores y no buenas razones. La verdad es que hay muchos que se visten de a m b i e n t a l i s t a y de toda una temática. Yo tengo que decirte que hay tres cosas en esta administración que se han hecho. Primero, tenemos el programa de cambio climático exigido hoy día por la ley y somos uno de los primeros de la región. Segundo, la defensa de la minera de c o l i h u a y que no la cerró nadie antes que nosotros. Y lo tercero tiene que ver específicamente con el, la ley de humedal urbano, que no la sancionaron nunca antes de que llegáramos nosotros.、Ajá. Entonces, una cosa es hacer sentir que son causas y otra cosa es hacer efectivo que son causas reales con acciones reales. Y aquí, alcaldesa, me imagino que、eh, la empresa minera. Va a tratar de, de, de, de poder ocupar todas las instancias legales para,、eh, para hacer la instalación de faenas ahí en c o l l i g u a Y esto me imagino que lleva además una, un trabajo coordinado entre la municipalidad, el NAGEOMIN, Medio Ambiente, también la, la DGA, ¿no? A ver, nosotros estamos disponibles. Las institucionalidades que quieran unirse, dándose cuenta, como la Dirección General de Agua, s que se dio cuenta que efectivamente habían intervenciones que no correspondían, se unen a esto, ¿no? Y por eso es que estamos esperanzados en el recurso de protección. Evidentemente, sería muy difícil que nos dijeran que sí, dado que el de apelaciones dijo que no. Pero estos antecedentes nos colaboran mucho y nos llama la atención que, además, seguramente la Corte Suprema está tomando su tiempo para a d i v i n i r porque ha pasado mucho tiempo sin que tengamos respuesta de aquello. ¿Y se ha sentado el municipio o la empresa, más bien, se ha sentado a dialogar, a conversar con usted, alcaldesa? ¿Qué? Desde la empresa minera se han sentado a conversar con ustedes, con el municipio, con las autoridades. Lo que pasa es que una vez que tú presentas un recurso de protección, dado los antecedentes que tengo, la verdad es que el interés de, de conversar con ellos no tiene mucho sentido, ¿eh? porque si no se puede traspapelar、eh, eh, o, o, o, o confundir a la población que realmente estamos haciendo、okay. una, una defensa de papel. Sí, sí. Y yo no estoy haciendo una defensa de papel, estoy haciendo una defensa real. Ok, perfecto. Este es el mensaje entonces de claridad y de firmeza que le podríamos entregar entonces a los vecinos de Quilpue, especialmente a los de Coyiguay, frente a este hecho, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, mi nivel de conexión con la empresa es cero. Defendiendo el interés, el patrimonio, el medio ambiente, el cuidado. De、eh, el hermoso valle de Cuyiguay, además también que se veía muy complicado, aquejado、eh, por la instalación de esta, de esta minera. Hasta el final, entonces, con los vecinos de Cuyiguay, alcaldesa, como lo ha sido desde un comienzo. Hasta el final, con los vecinos de Quilpuebe y o t l a zona rural. Sí. Oiga, el otro día hablábamos a propósito de la zona rural con su jefe de gabinete, don Alexis Tadre, que nos contaba sobre la instalación de este, de este retén de seguridad ahí en Marga Marga a propósito de la ola delictual que ellos han tenido, la instalación además también de este número único de seguridad. ¿Eso da cuenta con hechos el compromiso además también con los sectores rurales alcaldesas?、Pues. Mira, en dos minutos te voy a resumir. No teníamos cantidad de flota de vehículos y hoy día tenemos 11 vehículos. No teníamos personal, teníamos 10, hoy día tenemos 35. No teníamos call center, hoy día tenemos número único. No teníamos funcionamiento a las 24 horas del día y hoy día tenemos las 24-7.、Yeah. Eso se llama voluntad política. Le sobró un minuto y medio, dicen aquí. No, no le sobró un minuto y medio. Sí, sí, eso es, lo, eso es lo importante: que hoy día no son solo palabras, sino que son hechos concretos los que se están. Eh, mostrando de cara a la comunidad por parte de la ilustre municipalidad de Quilpue, su alcaldesa Carolina Corti y por supuesto el honorable consejo、eh, municipal. Estuvo esta semana en,、eh, nuevamente en la comisión investigadora por la reconstrucción en la Cámara de Diputadas、eh, y, y Diputados al, Alcaldesa. ¿Se, ¿Se avanza o no se avanza? A mí la verdad es que、eh, me da un poco de risa ya porque. La verdad es que toda la gente que trabaja ahí, como que no logra entender por qué yo estoy ahí dándole tan, tan persistentemente, pero es muy, muy importante.、Sí. Le cuento: avances. Primero, primer objetivo: que se aumente el plazo del de Fondo de Emergencia Transitorio del 31 de diciembre del 2026 hasta cuando terminemos la etapa de reconstrucción. Ese es el primer objetivo y el ministro dijo sí. Ok. Este, y eso va a tener que ver específicamente con la Cámara de Diputados, que va a tener que hacer algunas t r a s l a p e s ahí, digamos, en la i m p l a c i ó n del plazo. Segundo,、eh, numeral, a ver, ordenanza de urbanismo y construcción, n u m e r a o 7. Todas las personas que se autoconstruyeron necesitan la recepción definitiva para poder tener y obtener su subsidio y hacerlo plata, porque todas están endeudadas. El numeral 7, con la inflexibilidad que tenía hasta el momento, complicaba muchísimo la situación de que, aunque tuvieran el subsidio, no lo iban a poder hacer efectivo. Y resulta que hoy día el ministro, como acogió nuestra gran、eh, directora de obras, María José Linares, le propuso al ministro que flexibilizáramos el numeral 6 y el numeral 7. ¿Qué significa esto? Que lográramos optimizar para sacar más rápido lo, las recepciones definitivas y así la gente puede cobrar más rápido sus subsidios. Y、el ministro también dijo sí, porque i o y í a está en la toma de razón de contraloría aquello, en la flexibilidad del número 7. Lo tercero, instalar el tema de los campamentos. Hay campamentos que son irregulares y otros que son asentamientos precarios.、Uh -huh. Los campamentos que son irregulares están trabajando, algunos con s e r v i o y venían trabajando antes del incendio en una solución habitacional. Por tanto, no pueden dejar y quedar fuera de la institucionalidad de lo que fue la reconstrucción. Y、hoy día no están dentro, están fuera. Y como están fuera, nosotros le pedimos al ministro que esas personas que venían trabajándose, que habían、eh, iniciado su proceso, que habían, iban en vías de una solución habitacional, tuvieran que sí o sí tener algún tipo de solución y no dejarla fuera porque estaban en el h o t e l irregular, o porque no se había podido regularizar, o porque no tenían su título de doni. Y lo cuarto tiene que ver con el estudio de remoción de masa que estamos haciendo, porque población argentina tendría que casi que trasladarse entera según el último informe en c e r n a c i o n i s Pero la verdad es que hoy día,、eh, como nosotros estamos haciendo un estudio muy apucioso que es pagado por nosotros, vamos a esperar ese estudio para saber cómo lo hacemos en población argentina. Bien, perfecto.、Eh, un completo resumen de la visita de la alcaldesa de Quilpue a la. Eh, comisión investigadora por la reconstrucción. ¿Y usted la invita n o llega nomás alcaldesa ahí a l c a l d e s a ahí? ¿Cómo me repiten la pregunta? Si usted la, la invita n a la comisión o llega nomás. No, no, no. Tú tienes que ser invitada y a Y、ah, e m á s tiene que ser por unanimidad yo pueda,、eh, que yo pueda intervenir. Ya, ok. O, o, Perfecto. O sea, porque otra cosa es ir de oyente. Y cuando、sí. voy de oyente, pido especialmente que. Que efectivamente me, me pongan de,、sí. de expositor. Levanta la manita y pide la palabra. ¿Estamos bien?、Pues? Hay que hacer, claro, sí, un rayo lento ahí, pues. De todas maneras. Ya, oiga, alcaldesa, le quiero、eh, agradecer estos minutos para que nos cuente los avances aquí en Quilpues. Sé que la están esperando para comenzar una actividad, así que le agradezco enormemente este contacto semanal con la carnaval. le Envío un abrazo grande, cariñoso a usted, a todo su equipo y a todos los funcionarios también de la ilustre municipalidad de Quilpues. Muchísimas gracias y los escucho muy prontamente. Un abrazo cariñoso a todos, todos los vecinos de Quilpue, Bellotto y nuestra querida zona rural. Gracias, cariños. Buen día a la alcaldesa de Quilpue, Carolina Corti.